Vamos hasta el desierto, el desierto en América del Sur. Allí aparecieron una serie de momias de las que hablamos esta noche. Las momias de Chinchorro. Sobre el mundo de las momias hablamos esta noche y con una periodista, con una investigadora e escritora conocida de todo el equipo, autora del libro "Cese y Momias", fue directora de la revista Clio, ella es Elena R. Olmo. Elena, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, guapísima. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal Atlástica, has pasado estos días? Que ya estamos empezando a salir, nos estamos pues, desmomificando eso un poquito, te iba a decir. ¿no? He estado sí. un poco momificada he estado, sí. <risas> ¿Y qué tal se presenta el verano? Es un verano diferente a todos, en verdad, ¿quién nos lo iba a decir? Sin duda. Sin duda. Hemos pasado lo que lo que estaba. Eh, En los libros de ciencia ficción, lo que era un sueño, lo que escribíamos... No, no, eh, la, se ha hecho realidad eh, la ficción, ¿eh? Sí, sí. Impresionante. Desde eh, luego, yo no tengo otra palabra, vamos. Las muñas de Chinchorro, la cultura de Chinchorro. Cuéntanos un poquito. Venga. Primero, sitúanos eh, geográficamente en el lugar y en esa cultura. Pues sí, vamos a ver. Mira, nos ubicamos en el sur de Perú y norte de Chile, ¿vale? En el desierto, pleno desierto de Atacama cuando las tribus nómadas de hace siete mil años decidieron bajar un poquito y asentarse en la costa eh, allí crearon determinadas poblaciones en las que curiosamente bueno pues no existían las figuras jerárquicas eran unas poblaciones eran unas sociedades eh, sin una jerarquía donde convivían de la forma más rudimentaria. sin embargo siete mil años ya os digo siete mil años, ...hace ya que empezaron a momificar... ...son las primeras momias que conocemos... ...son las momias chinchorro... ...las y más antiguas de la historia... ...las ¿no? más antiguas, sí, sí. mucho más antiguas que las egipcias... ...son tres mil años anteriores a las egipcias... ...y de hecho... ...el área comprendida entre Arica y Camarones... ...es el centro neurálgico de estas momias... ...se han encontrado muchísimas... ...son ...es una cultura que estuvo momificando durante milenios, además. ¿eh? No creáis que fueron una gente que fue visto y no visto, no. Empezaron a momificar, como os digo, hace mil años y luego fueron evolucionando su propia técnica. ...entonces, bueno, pues tienen distintos eh, tipos de momias... ...dentro de la propia cultura de los chinchorros hubo determinadas... ...hubo una evolución, un conocimiento científico dentro de la anatomía... ...y dentro de la... iba a decir la palabra medicina, no es correcta... ...pero no sabría ni, ni cómo expresarlo, ¿no? Pero ellos mismos evolucionaron la técnica de la momificación en un contexto de un rito religioso pues muy complejo para el tipo de sociedad de la que estamos hablando. Elena, ¿y los niños eh, eran eh, especiales para hacer esos rituales de momificación? Muchísimo, Silvia, verás. Eh, de todas las momias chinchorro, un 26%, se dice pronto, eh, eran niños, pero cuando hablamos de niños me refiero a niños, a bebés y a fetos, a no natos. Y esto eh, se debe creemos que se debe a que las aguas fluviales tenían un 100%, perdón, tenían eh, un valor 100 veces superior de arsénico al, al recomendado por la OMS como valor inocuo para el ser humano. Entonces, estas proporciones de arsénico tan elevadas eran muy dañinas para los niños y para el desarrollo de los fetos, con lo cual es muy probable que la mortandad infantil fuera super elevada. Lo curioso Es que esta civilización, bueno, estos pueblos, no sé si quieras llamarlo civilización porque eran pueblos en un estadio muy primario, estos pueblos tuvieran un concepto de la infancia tan arraigado, es decir, en nuestras sociedades, incluso hoy todavía se produce en tribus, eh, en tribus muy primarias, ...se produce el caso en que los niños... ...hasta que no tienen una cierta edad... ...un año, dos años... ...no son considerados como miembros... e ...integrantes de la tribu... ...por dado precisamente... ...el alto... Eh, ...la alta mortandad... ...que se produce entre ellos... ...y no se les considera... ...pues quizá por un afán de no encariñarse... ...o por no sé qué tipo de... de, de argumento, ¿no?... ...puede responder una... ...este tipo de acción... ...sin embargo... ...entre la cultura chinchorro... ...el, el, el afán por momificar niños pone de manifiesto que sí que tenían un interés y una preocupación por esos fetos, por esos bebés, por esos niños que no conseguían llegar a edad adulta y que, bueno, pues fallecían de forma temprana y probablemente intentaban, de alguna forma, por el tipo de momias que hacían, se presupone que trataban de retenerlos en vida. ¿Y qué tipo de momias eran? gay? ¿qué? ¿Qué técnicas se utilizaban para modificar a la gente, especialmente a los niños? Bueno, pues el, el tipo de momificación era, os podéis imaginar, era muy rudimentaria, era muy básica, ¿no? ellos empezaron eh, pues, prácticamente con conchas de mar, mm. descarnando los huesos, los desmembraban para poder eviscerar y sacar todos los órganos internos y limpiarlos, y luego lo que hacían era ensamblar de nuevo el esqueleto con palos, ¿no? con una estructura de palos. Después, ...rellenaban el interior con fibras vegetales... ...y con, con compuestos de grasas animales... ...con sangre animal... ...y con eso luego, una vez que estaba ya rellenado... le daban un... con barro... Eh, ...moldeaban el exterior... ...moldeaban los genitales, por ejemplo... ...y sobre todo, lo más importante... ...y esto responde a vuestra pregunta... ...les hacían una careta... ...y esa careta era el rostro... ...era un rostro muy plano, muy plato, como un plato... ...pero luego tenía los orificios de los ojos y de la boca siempre abiertos. Se cree que era para, eh, o bien para que el alma del difunto pudiera volver al cuerpo regenerado, al cuerpo sanado, un cuerpo nuevo, o bien porque se, se entendía que no se había ido del todo y que podía seguir participando, seguía siendo un cuerpo despierto y activo que participaba de las actividades normales del día a día de los pueblos que estaban allí eh, asentados y que se dedicaban a momificar tanto a niños, ya os digo, como a cualquier miembro, eh, porque ya os digo que eran estructuras no jerarquizadas y por tanto cualquiera, no solo los reyes, sino cualquiera tenía derecho a ser momificado. Porque qué hacían con las momias una vez que ya hacían eh, toda esta técnica? Con las dejaban simia. Eh, eso, eso era lo que yo quería que me sí, comentaras. Sí, sí, sí. Convivían con ellas, estaban integradas en la sociedad. O sea, eran, eran, entonces, ¿Seguían formando eran, parte del grupo familiar? Efectivamente. Entonces era, como digo, o bien eh, esperaban que por los orificios del rostro el espíritu volviera a ocupar ese cuerpo, o bien entendían que una vez sanado el cuerpo el espíritu seguía en él y no se había ido realmente pero la persona seguía perteneciendo al núcleo familiar. Incluso parece, dar la sensación un poquito, el hecho de que utilizaran una serie de máscaras, nos remonta un poquito a la época de Tutankamón, por ejemplo, que también tiene una máscara, pero esto es mucho anterior, da la sensación de que los egipcios heredaron un poquito aquello. Claro, es que no tiene nada que ver. Poder, pues a lo mejor heredaron algo. ¿sabes? A ver, la distancia geográfica es un salto enorme. Pero sí que te puedo contar una anécdota, si me dejas, sobre una momia muy primaria y la conexión con Egipto. Sí, es sí, una claro. momia es una momia que es precisamente africana, uh -huh. pero que también pertenece a eh, pues una época pues se remonta también a 3.000 años antes de los egipcios y es realmente la primera momia africana. Me estoy sal me estoy yendo un poquito de chinchorro, me estoy alejando, ¿vale? Me estoy metiendo en el Sáhara, concretamente en el sur de Libia y tenemos una momia que data del año 5.500 Cristo, que tiene un nombre muy complejo porque es el macizo en el rocoso en el que la encontraron, se llama Wan Mujugiach y es la momia de un niño negro de dos años y medio, Y pertenece a una civilización totalmente desconocida que pobló, fue una de tantas de las que poblaron el Sáhara cuando aquello era un vergel. Estamos hablando de hace once mil años, había pobladores que eran pescadores y que nos dejaron allí petroglifos, con eh, representaciones de los animales que campaban por aquellos pues, pues, por, por aquellos vergeles, eh, eh, como digo, con aguas. Eh, había rinocerontes, había jirafas, había animales insólitos que no podemos ni, compre, ni concebir hoy en, en pleno Sahara. ¿no? Bueno, pues en ese contexto eh, han encontrado una momia que pertenece a ese periodo. Es una momia eviscerada, ya os digo, solo hay una, eh, de un niño de dos años y medio que está en posición fetal, Eh, que luego se metió dentro de, de un saco de piel de antílope y fue recubierto con hojas. Y lo interesante, que es lo que os prometía, ¿no? que cómo entroncaba con Egipto, es que sin ser, eh, estando en África, ¿no? sin ser Egipto, pero estando en África, esta momia eh, coincide en el tiempo con un petroglifo en el que hay representado un hombre con careta de perro. Uh -huh. Y esto hace, esto evoca evoca al dios Chacal, a Anubis, al mm. dios egipcio de la, de la momificación con su cabeza de perro y a esos momificadores con las caretas de Anubis que en sus ritos no pudieran ponerse para completar esas, esas em, momificaciones, esos embasamamientos que realizaban y que a lo mejor puede darse que tuviera algún tipo de conexión En este caso sí, con esta momia africana, no lo creo con las de chinchorro, aunque hablemos de caretas, ¿vale? O sea, claro, lo de la inspiración de los egipcios en lo de chinchorro es más complicado, pero sí es cierto que antes lo apuntabas, que la técnica, como fue durante bastante tiempo ese periodo de momificación, la fueron mejorando. sí. Sí, de hecho yo os he descrito hace un momento os he descrito principalmente la técnica de las primeras momias que se llamaban las momias negras que tienen siete mil años, ¿no? Pero, eh, como os decía, desmembraban a las momias para vaciarlas y luego les las eh, la rellenaban con, con fibras vegetales y con compuestos animales las moldeaban estrictamente con barro, luego les volvían a colocar la piel que habían conservado previamente en agua salada y finalmente les daban una patina negra de, mangan de manganeso y les ponían una peluca corta, ¿vale? Y estas eran las primeras momias, las momias negras Dos mil años más tarde aparecieron lo que llamamos las momias rojas y es que Fijaros el salto tan grande, ya no se desmembraba a los cuerpos. En este caso, se les practicaban incisiones anatómicamente estratégicas para eviscerar los cadáveres. Ya no había que desmembrarlos, ya no había que descuartizarlos, ya simplemente les hacían cortes, que además era muy curioso porque luego, una vez que de nuevo volvían a rellenar los cuerpos, eh, de nuevo con sustancias vegetales, etcétera, etcétera, cosían esas incisiones, las cosían con agujas de cactus y pelo humano, cabello humano y agujas de cactus, cosían las incisiones. Y luego a estas momias lo que les daban era una pátina de óxido, de ahí el color rojo, por eso se llaman momias rojas, se les ponía también la misma careta que os comentaba, con forma de plato con orificios, y en este caso en vez de pelucas de pelo corto, se les ponía pelucas de pelo largo. O sea, que habían mejorado. ¿Y qué fue habían lo, mejorado. ¿Y qué fue lo que pasó, Elena, para que al cabo del tiempo eh, todos estos rituales ancestrales y tan importantes en, en, en ese pueblo, en ese grupo tribal, pues desapareciera? Pues sin más desaparecieron Silvia. Sin más. ¿No hay información? No. Después de miles de años de prácticas y de cultos y de ese... esa esos ritos funerarios tan desarrollados que insisto para unas sociedades tan primarias tener ese esa esa relación con la muerte me parece una conexión muy interesante pues esto desapareció los pueblos probablemente nómadas como eran volvieron a su esencia a ser nómadas y se movieron son las primeras momias de la historia de la humanidad las momias de Chinchorro se empezaron a conocer mucho a comienzos del siglo XX ahora conocemos mucho más sobre ellas hemos contado aquí con Elena R. Olmo algo más sobre este auténtico mito y misterio de la historia de la humanidad en las primeras momias Elena, mil gracias A vosotros, como siempre Un beso grande Otro